El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacel.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 camino es mau tú caminar con cristo queremos esta noche bendecir tu casa bendecir tu familia declarar una palabra de prosperidad que todo lo que tocare o pisar en esta noche sea bendecido Camino de Mahú, tu caminar con Cristo como cada viernes, venimos a irrumpir tu hogar para bendecirte, para traer un tema que sea de bendición para ti y para tu familia. En esta noche en Camino de Mahú, estaremos compartiendo un tema que lo hemos titulado La Victoria de la Oración Este programa te llega gracias al patrocinio de Armando Anzón Meat Market Armando Anzón Meat Market con sus dos localidades una en la 265 Pine Street en Potoque y en la 895 Elmore Avenue, Province, Rhode Island. Armando en Salt Market te ofrece además de los servicios de cafetería y sus departamentos de fruta y vegetales, al igual que una gran variedad de carnes al gusto. No se te olvide visitarnos en Armando en Salt Market. Te recordamos que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que puedas llamar por, con tus peticiones y tus saludos. Será un gran honor poder or estar orando por ellas Nuestro teléfono a llamar es 401-461-9650 Llámanos Al final estaremos orando por tus peticiones Otra vez el teléfono es 401-461-9650 Aleluya En esta noche están conjuntamente conmigo Mis hermanos en Cristo Cristian Carmona José Arroyave Ramón Rosa Irán Samayoa Aleluya Y tu hermano en Cristo Pedro Martí Queremos traerte un tema que eh, creo y entiendo en el nombre del Señor Es de bendición para toda eh, el pueblo de Dios La victoria de la oración Un pueblo que ora, un pueblo que clama Un pueblo que exalta al Señor a través de la oración está la victoria es decir, La oración es la herramienta más efectiva que tiene el cristiano Es el factor determinante en muchas razones de nuestra circunstancia cuando se hace con fe y se muestra nuestra petición y está de acuerdo a su voluntad, Dios es capaz de parar el sol en su lugar de romper cualquier cadena aleluya, y de hacer que llueva fuego del cielo lo creemos, porque así sucedió con Josué, con Elías y los apóstoles, Josué ora para que se detenga el sol, Josué Capítulo 10, verso de 12 al 13, queridos hermanos, josué le dijo al Señor en presencia de toda la congregación, Sol, detente en Gabón, Luna, párate en Airón, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Queremos decirte que hay poder en la oración cuando se ora realmente con corazón contrito y humillado. Elías en el monte del carmel oró. Y hizo una oración con fe ante los 400 baales, Elías oró y clamó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y Elías hace una oración que dice a que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel en cuyo soy tu servidor y que ha hecho esto. Porque tú me lo has pedido. Y vemos como esta oración de Elías, esta oración de fe, fue capaz de, de, de hacer caer fuego del cielo. Fuego que consumió aquel holocausto. de lucha Pedro escapa de la cárcel. Y vemos esto en Hechos 12.6. Dice, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios para que ocurriera este milagro que era la escarcelación de Pedro, entonces vemos que es clave que tenemos que descubrir el poder que hay en la oración, que nos permitirá ser lleno del Espíritu Santo, en Lucas 11, 13, vemos que esta acción se complementa cuando hay una obediencia al Señor, Juan 3 20, eh, capítulo 3 en los versos del 22 al 23 dice, muchos cristianos en lo que hay espiritualidad Se refiere Y yo quiero que me escuche esta palabra Se refiere a que están Vacíos y faltas de poder Que están insípido tan deprovitos de un verdadero gozo de Dios ¿Por qué? Porque no oran Pueblo, cuando estamos sin orar Estos elementos vienen a nuestras vidas Vamos a estar farto de poder Vamos a estar deprovitos del verdadero gozo de Dios La alternativa es de la oración es la que nos da el poder es la que nos da la fuerza en primera de Pedro 57 dice echando todas nuestras ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de nosotros entonces vemos que la oración lleva unos elementos queridos hermanos que es necesario evitar que al momento de nosotros orar, al momento de clamar, a Abba Padre, conocer que una oración sin fe es una oración sin poder, que una oración sin un con corazón contrito y humillado, no podemos ver la presencia ni la gloria de Él, que en toda oración debemos estar lleno de la confianza de que Dios lo va a hacer pero también tenemos que estar sujetos a que es la voluntad de nuestros padres la que va a imperar en todas nuestras peticiones. También debemos en nuestra oración esperar en el tiempo de Dios. Hay varios tipos de oración y vamos a estar viendo en el transcurso de este programa, que es una oración de fe, una oración de común acuerdo, una oración de petición, una oración de gracia, una oración de consagración. Una oración de intercesión Aleluya, Aleluya. Bueno, de eh, la oración Es una de las armas más fuertes Que nos dejó nuestro Dios Creador, el Todopoderoso Y digo con esto Una, una de las armas Porque te, nosotros los cristianos tenemos muchas armas Con que defendernos Amen. Y la oración siempre y cuando Venga del corazón Como dijo mi hermano Pedro De un corazón concreto Humillado, puro va a ser escuchada Uno de los ejemplos más notorios que yo puedo relatar aquí Y que he estudiado en la Biblia es la oración de Ana Ana era una mujer de verdad con mucha fe Era una mujer que estaba amargada porque no podía darle un hijo a su esposo, el cana Pero existe una rivalidad entre la otra esposa y él Pero esa rivalidad fue vencida a través de la oración en uno de esos años que fueron al monte santo a darle las primicias a nuestro Creador, esa mujer se humilló de tal manera, lloró con amargura y salió desde sus entrañas un voto en oración donde le pide al Dios Todopoderoso que le dé un hijo. Pero lo bonito de esto fue que Dios vio en su corazón que el hijo no lo quería para ella porque en voto ella se le dijo, le prometió al Señor, yo lo voy a criar y por su cabeza no va no va a pasar navaja y te lo voy a entregar a ti porque va a servir al reino de los cielos, al Todopoderoso. Y ese es Samuel. Y dentro de los muchos de los muchos ejemplos que hay de oración, también tenemos en el momento en que Moisés verdad oraba en el monte mientras que su pueblo peleaba y mientras él oraba y alzaba las manos ahí surge algo muy, muy, muy notorio e importante cuando él bajaba las manos el pueblo de Israel perdía la batalla y fue cuando Ur lo ayudó y su hermano Aarón a subir las manos para que esta oración fuera pura y llevada hasta el cielo y ahí fue cuando le dio la victoria al pueblo de israel entre tantos ejemplos también encontramos en los libros de crónica la historia de las dos tribus y media de los hijos de rubén y gar y la media tribu de manasés en un pueblo fuerte guerrero sabio en la batalla pero hubo algo hubo algo ahí que descuidó entre ellos la oración ...el ego se subió... ...y eso es algo que tenemos que evitar mis hermanos... ...tenemos que reconocer que cuando... ...tenemos oración... ...tenemos una paz espiritual, tenemos fe... ...tenemos fuerzas... ...siempre dándole la gloria al Dios... ...que nos provee nuestra fuerza... ...nosotros vamos a ser escuchados... ...pero si leen esa historia... ...se van a dar cuenta... ...que ellos, esos guerreros... ...¿verdad?... ...cayeron en oración... ...y empezaron a perder batalla... ...quiere decir a través de esta historia, de este ejemplo, que si nosotros caemos en oración, se van a levantar esos gigantes que nos abatían cuando no estábamos dentro de la oración, cuando no teníamos la fe, ni todos los fundamentos cristianos que tenemos hoy en día. El, mi hermano, yo te invito a que constantemente tengas una comunicación con el Padre a través de la oración. Una oración fuerte y sencilla, Se encuentra también en el libro de crónica donde habla Javes al Dios poderoso, creador y tiene cuatro bases bíblicas esta oración. Y fue pedir la bendición de Dios, una extensión del territorio para ellos, para su tribu, la presencia de la mano de Dios sobre ellos y una protección sobrenatural que ningún daño cayera sobre ellos. Porque Javes significa dolor. Y fue su madre la que le dio a luz con tanto dolor que lo nombró de esta manera. Y él no quería eso para el pueblo para el pueblo sagrado. De esa manera, él se inclinó, se arrodilló, se postró, oró y se hicieron los milagros. Gloria a Dios. La verdad es que la Biblia nos habla mucho acerca de oraciones victoriosas. Oraciones en las cuales el Señor escucha y hace la voluntad. También nos revela muchos tipos de oraciones y emplea una variedad de palabras para describir la práctica. Cuando hablamos de oración, me trae a la mente el, el pasaje de Lucas 11.1, cuando se acondizó que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya los apóstoles tenían algún conocimiento en cuanto a la oración. Ellos conocían las oraciones que memorizaron cuando recibieron educación a través de las sinagogas. También estaban familiarizados con las oraciones formales y pomposas que hacían los rabinos en ese tiempo. Las la, la recitaciones grandes que los sacerdotes hacían en el templo. Y también las oraciones en voz alta y, y elocuentes que hacían los fariseos en las calles. verdad Lo leemos Sin embargo, había algo diferente. En cuanto a las oraciones que Jesús y los y los hábitos de oración que éste tenía, que él tenía. Habían visto que a menudo, dice la palabra, que él se apartaba a lugares desiertos a orar. Le habían visto también subir al monte, dicen, a orar aparte. Y también le habían visto, dice, pasar una noche entera orando a Dios, una intimidad completamente con su Dios. Habían hasta mañanas desiertos. Que ellos se levantaban y descubrían que Jesús se había ido. Y cuando ellos lo andaban buscando, por lo general, dice que lo encontraban con el rostro inclinado, orándole al Padre. Lo miramos en Marcos 1.35. Él tenía un hábito completamente diferente a los demás. Se habían dado cuenta que miraban lo que la oración hacía en el Señor. Ellos miraban que después de haber estado de rodillas por un tiempo, Él se levantaba con, un, con una... Una, una verdad una renovada fortaleza un vigor verdad elevado después de haberse comunicado con su padre él se levantaba dice revitalizado amén ellos deseaban lo que jesús tenía no deseaban lo que miraban sino que lo que jesús ex, eh, ex, verdad eh, eh, estaba experimentando en ese momento por esta razón él, él le pidió al señor enséñanos a orar amén. lo importante de la oración es que nos ayuda a encaminarnos más en la Palabra de Dios. Si no se ora, tarde o temprano muchos de nosotros podemos caer y podemos ceder al maligno. Hay que llenarnos constantemente del Espíritu. Amén. Y esto se logra únicamente si llevamos una vida rica en oración. amén Especialmente en una oración consagradora. Una oración en la cual te apartas tú para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios y dejarte ministrar por su Espíritu, tal y como Jesús lo hizo. Cuando esto sucede, dice el Espíritu, activa algo, una unción sobrenatural en cada uno de nosotros. Amén. Y podemos hacer la voluntad de Él. La oración es un recurso que nos permite acercarnos a Dios, directamente a Dios. A Dios tener una relación directa con Él, tener una el, el tener victoria y toda nuestra disposición, Cuando hayamos tocado el corazón de Dios a través de nuestras oraciones diarias Cuando nosotros oramos, sucede que lo que está escrito en Lucas 3 Cuando Jesucristo oró, dice que los cielos se abrieron Amén. Y la gloria de Dios descendió a él Cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se abren Aleluya. Se abren y la gloria de Dios cae directamente La gloria de Dios cae sobre ti y sobre los que están a tu alrededor Y dice que los bendice, te llena de poder y gracia. Una fuerza espiritual se desata dentro de ti y te levantas más fortalecido con un espíritu renovado. Amén. Hoy en esta noche quiero yo especialmente inquietarte a ti, a ti al que estás escuchando y a nosotros los que estamos aquí en el panel. Que tengamos ese mismo hábito que había en Jesús. La única forma de nosotros de conectarnos con Dios es a través de tener una intimidad con Él. A través de esa intimidad, mis, mis hermanos, que deposita Él sobre nosotros, va a depositar así su poder. Y también nos ayudará a que su espíritu crezca más en nosotros. Y nuestra vida será una vida en crecimiento cuando le damos ese tiempo al Señor. Recordémonos que la Biblia también nos dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. So tenemos que estar siempre conectados con el con el Señor en toda nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es importante estar orando por este mundo que muchas veces está cabeza abajo, con muchas inquietudes, muchas personas haciendo lo que ellos quieren, eh muchas veces la Biblia dice que lo malo o bueno, lo bueno o malo, y nosotros estamos que est estar orando constantemente. Y a través de la oración, tener nuestra intimidad con Dios Para que el Espíritu nos refuerce, nos levante Yo quiero que yo creo, y, y es bonito eh, lo que el Señor siempre me ha dado De que nosotros como guerreros de Dios Estamos en constante pelea espiritual Amén. Pero algunas veces el Señor nos pone atrás Para que recorremos las fuerzas so, El cristiano que está peleando la batalla No todo el tiempo está peleando la batalla El Señor le da un tiempecito para que recorre fuerzas Y esas fuerzas las recobras a través de tus oraciones diarias amén amén mi hermano de igual manera como mi hermano irán decía es la victoria de la oración como cómo obtener la victoria en la oración y estoy viendo que en la biblia se nos enseña que debemos debemos de hacer nuestras oraciones que no no que no debemos de orar como los hipócritas Porque ellos a manobrar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De esa manera nos estamos llevando la gloria a nosotros y no le estamos dando la gloria a Dios, que es quien se la merece. amén Que estemos alegres y oremos sin cesar, dando gracias en todas las situaciones. No importa la situación que estemos viviendo, seamos una situación dura, alegre, en tristeza, en enfermedad. No importa la situación en la que vivas, debemos de estar alegres orando, orando en todo momento, en toda situación, que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que por su palabrería piensan que eran oídos, o sea, no está repitiendo y, y no estar, tal vez tal vez muchas veces oímos a, a nuestros hermanos o a personas que oran de otra manera y queremos orar como ellos y queremos seguir de la manera que ellos oran, pero pero la oración debe salir de nuestro corazón, Amén. debe ser una oración auténtica. Amén. Eh, también debemos orar con fe, seguros de que ya tenemos lo que pedimos. Cuando oramos, tenemos que tener la certeza de lo que estamos pidiendo, de que Dios nos oye, de que Dios nos da lo que nosotros le pedimos. Porque si dudamos como porque si dudamos, vamos a ser como olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento debemos mantenernos sobrios y con la mente despejada cuando oremos debemos de estar orando no pensando en en otras cosas no pensando en en nuestros en nuestras inquietudes en nuestras, debemos de tener una conexión directa y y estar con la mente limpia y enfocados en nuestra oración también nos dice que entremos a nuestros aposentos y oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, y en lo secreto, que Él todo lo ve, te recompensará en público. Amén. Cuando estemos y tengamos la necesidad de orar, vayamos a un lugar privado, e encontrémonos con Él, porque en la intimidad es donde Él te quiere tener y donde te quieren buscar para que tú ores con Él, pidiendo siempre que se haga su voluntad y no la nuestra, y que todo lo que pidamos lo hagamos a través del Hijo porque muchas veces oramos y pedimos y queremos de que nuestras oraciones y nuestras súplicas sean a nuestra manera a nuestra voluntad y no es así ni debe ser así debe ser de la manera de la manera que él quiera que sean dadas a su manera entonces sabiendo todo esto debemos hacer que nuestras oraciones sean genuinas que salgan de nuestro corazón que sean simples y en secreto de esta manera obtendremos la victoria en la oración, como la obtuvo David, José, Moisés, Ana y muchos más, que fueron hombres de oración. La, oración. la oración es una comunicación íntima que tenemos con nuestro Padre. Cuando oramos, oramos de diferentes maneras. Lo hacemos para pedir gracias, para pedir perdón, para pedir protección. También lo hacemos para interceder por alguien La oración No solo No solo nos acerca a Dios Nos da paz Nos da libertad Nos da aliento Nos da protección Nos da fe Cuando oramos y abren los cielos Aleluya. Es curioso porque Cuando oramos Estamos pidiendo y, y sabiendo Que Él ya conoce tu, nuestras necesidades Amén lo que quiere con nuestras oraciones es que lleguemos con el corazón humillado, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él viene y Él es quien nos da nuestro socorro, y que solo a Él debemos clamar. Aleluya. Entonces, te invito a ti y a todos los que están oyendo y a todos nosotros, que oremos en todo momento, no solo para pedir perdón o para agradecer, Sino para que tengas una relación íntima con nuestro Padre Y de esta manera tendrás todos los beneficios de la oración Y así tendrás la victoria en la oración Aleluya. Amén Bueno, queridos hermanos La oración es una manifestación de un corazón humilde La humildad asegura la gracia de Dios y de nuestra victoria el corazón humilde no es una opción, es una necesidad La oración es elevar un clamor a Dios Por alguna cosa específica es la fuente de toda renovación Restauración y satisfacción del corazón humano La oración libera al, al poder de la fe Es la llave que abre los grandes depósitos del cielo es la condición por la cual el Evangelio avanza a la victoria y todos los enemigos son vencidos. Entrar en su presencia es entrar en una comunicación y una relación con Él. En el medio por el cual lo venimos a conocer de este conocimiento íntimo y personal con Dios, brota la victoria. Dios utiliza nuestra condición humana de guerrero para llevarnos a la victoria siempre Primera de Crónicas 22 De nuestro principal fundamento de la victoria Es la oración de nuestra crisis Son fundamentales tres pilares Orar a Dios, confiar en Él y esperar en su poder Solo si oramos y tenemos fe Dios pelea nuestra batalla Dios se manifiesta con poder Cuando clamamos a Él En el Salmo 22 4-5 Está bien claro que si oramos Y confiamos en Él Él nos libra De nuestros de nuestras angustias Amén. Si no aportamos de Dios Conseguiremos la ruina El fracaso Y estaremos cautivos Como lo, lo podemos ver en primera de Crónicas 5:23 26, pero si caminamos con el Señor, tenemos asegurada la victoria. El Señor nos enseña la importancia de orar y desarrollando intimidad con Dios. Él mismo nos enseña un modelo para orar que está contenido en el Padre Nuestro que se registra en tres de los evangelios. Cuando procuramos la presencia del Señor Él nos da revelar su voluntad Y nos guía en, al camino de la victoria personal y espiritualmente No podemos conocer al Señor Jesús Si tenéis como disciplina diaria La oración era parte de su estilo de vida Hoy vemos como infinidad de de creyentes se dedican a orar Pero cuando reciben respuesta a su petición Inmediatamente se olvidan de Dios Que respondió su clamo En Lucas 44 1.4 Nos habla bien claro de la importancia De orar al Señor Jesús Nos enseñó que la oración debe Ocupar el primer lugar Importante en nuestra vida Él lo hacía y comenzó y a terminar su jornada Oraba antes de tomar grandes decisiones Amén. Para agradecerle al Padre Celestial Cuando ministraba en el tiempo de angustia Es decir, en todo momento, Él oraba El propósito de Dios para ayudarnos es el clamor a él no espera que sigamos luchando en nuestra fuerza sino que dependamos de su poder él has prometido que escuchará nuestras oraciones y responderle con poder crez dio oral delante de su presencia y esperar en esto nos llevará a la victoria hoy el día para comenzar el clamar y comenzar a a movernos en las decisiones sobrenaturales de Dios a partir de una relación íntima con Él mediante a la oración. Manifestaciones del poder del Señor activa cuando su palabra continuamente es nuestro en nuestro labio. Gracias. Entonces, Aleluya, hay, hay poder, hay poder en la oración. Gracias. Aleluya, Aleluya queremos dar un saludito rápido a nuestro hermano Fernando Samayoa Aleluya, Fernando, te convención. bendecimos, te bendecimos papito, te queremos mucho A nuestro hermano José Ventura también que está en el sintonía chapito. Aleluya, hay poder en la oración Hemos visto la la, la, la oración, queridos hermanos, tú que no estás escuchando El poder de la oración, el poder que Dios nos ha dado a través de la oración Estuvieron conmigo en esta noche mis hermanos Cristian Carmona José Arroyave Ramón Rosa Irán Samayoa Y siempre tu hermano en Cristo Pedro Martín Entonces vemos algo importante concluyendo este tema El poder de la oración Yo quiero entrarte rapidito a, a un, un versículo que está en el Salmo 66, 17 Dice, con mis labios y mi lengua Lo llamé y le canté alabanza Y le canté alabanza, y mis intenciones, si mis, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado, pero Él me escuchó y contestó mi oración. Cuando tú te entrega con un corazón contristo y humillado, cuando tú das de ti todo lo que es y te entrega al Señor tu oración va a ser contestada porque vemos que hay poder en la oración y hombres común como nosotros pararon pararon pararon el sol otro abrieron las aguas otros hicieron descender fuego y tu oración si llevas esos elementos va a estar ante la presencia del altísimo queremos orar en esta noche por unos hermanos que se nos han comunicado con nosotros que no han pedido oración Queremos orar por, por la hermana Elisa, dice que tiene adicción a la droga y al alcohol. Hermana, en esta hora yo me uno con mis hermanos aquí en el panel, con mis hermanos en Cristo y oramos y clamamos. Eh, al Espíritu Santo de Dios que tome control que todas esas ataduras, todas esas cadena por la sangre de Cristo sí, aquel que pagó en el Jesús, carvario Señor, por nuestro pecado, aquel que volvió el ata sí, que era contraria, que tenía tu nombre, clamamos ese nombre sobre todo nombre y en el nombre de Jesús te declaramos libre de todas esas adicciones te declaramos libre de esa adicción a la droga y el alcohol y fusionamos todo lo que es tu ser al cuerpo de Cristo, la hermana Eva pide oración por sanidad hermana hay sanidad y poder en la llaga de Cristo, hay un precio hay una sangre que te cubre en este momento, declamamos al poder del Santo Espíritu de Dios y desde aquí unido todo en oración mandamos esa palabra de poder esa palabra de sanidad que el Santo Espíritu de Dios te cubra y la mano del Señor esté sobre tu vida, la, la joven y pide oración por la oración por su padre y por su hijo Nicauri sigue confiando, sigue creyendo en el Señor, que el que comenzó la buena obra tanto en tu padre como en tu hijo la va a terminar en el nombre de Jesús lo declaramos sano lo declaramos sano para la gloria y la honra del Señor a ti que no escucha en esta hora te clamamos que siga clamando que siga orando que siga intercediendo que siga buscando la presencia del Señor en el nombre de Jesús amén y amén te, como toda la noche te invitamos cada viernes a este tu espacio, Camino de Mahú. Camino de Mahú, tu caminar con Cristo de 9 a 9 y 30. Cada viernes te esperamos. Dios te bendiga, pueblo de Dios.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 maíz programa ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.